La tortura en España es un mm, es, mm, un aspecto del trabajo de administración internacional que ha estado siempre presente, presente en todos sus documentos, presente en muchas de sus denuncias en comunicados de prensa, porque la tortura, desgraciadamente, en el Estado español es una práctica persistente. Eh, yo iba a lanzar algunas ideas para luego discutirlas entre todos vosotros y vosotras pero se me ha adelantado el gobierno de Navarro al circunscribir la tortura en el marco político parece que sí, que es, un, es, un, es una consideración política pero como idea m, que estamos trabajando en la distancia internacional diría que circunscribirla al marco de la actuación política eh, la reduce y hace eficaz la En algún aspecto sí que es ineficaz También su, eh, la lucha por su erradicación Porque la tortura Ante todo y sobre todo Es un delito Un delito reconocido a nivel internacional Y un delito reconocido incluso por las leyes eh, estatales Por lo tanto si es un delito Se debe impedir Cometer Y cuando se comete Se debe investigar Y a los responsables se les debe entusias estos son los componentes fundamentales que no se cumplen o no se cumplen en la infinidad de casos que se dan eh, me remitiré por lo menos por comentarlos a los tres últimos informes que sobre el tema ha lanzado a mi siguiente nacional y que en algún momento concretamente aquí en Nafarroa fue de cierta polémica porque nuestra pretensión de presentarlo ante el parlamento de Navarra, mmm, pues se vio obstaculizado por ciertas trabas de, mmm, de la voluntad de no estar presente de algunos partidos, etcétera. Finalmente hemos estado, hemos estado en eh, un par de ocasiones y lo que dijimos allí lo, re, lo digo aquí. Es decir, no tenemos un discurso diferente porque el discurso sobre la tortura de la internacional es este El informe sale la herida en primer lugar es un informe de hace dos años y que muestra en la práctica la persistencia de esta práctica en la impunidad y que se extiende no solamente al ámbito de las personas detenidas en relación con su supuesta pertenencia a banda armada sino también a ámbitos de la inmigración ámbitos de la delincuencia común es decir, la tortura sincronizada no solamente una cuestión de persecución política o de eh, seguridad nacional que suele ser una de las excusas que se nos ponen para implementar medidas que la imposibilicen es una práctica que está inquistada peligrosamente mm. y que desde su base hay que erradicarla porque se da también a eh, sectores sociales que tiene una gran impunidad yo supongo que si esta, esta mesa redonda se hubiera hecho eh, invitando a los mm, se hubiera suscrito por ejemplo al, a los términos de la tortura aplicada a los emigrantes seguro que eh, el público asistente por cierto un público heroico para salir un sábado a la mañana con este frío y llenar esta sala, estupendo pues seguro que ese público incluso en un día de sol ...y una tarde de solaje... ...pues no hubiera sido tan numeroso... ...es decir, hay sectores a los que... ...la práctica de la tortura... ...también está existente... ...y que además... ...se ven mucho más mucho menos arropados... ...por sus circunstancias particulares... ...es una práctica que ha sido... ...denunciada... ...no solamente por los organismos sociales... ...y de derechos humanos... ...a nivel eh, estatal... ...y a nivel internacional sino también por organismos tan poco sospechosos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o como el Comité contra la Tortura, que ha emitido informes en los que siempre se se señalaban situaciones de peligro mmm, y situaciones de denuncia clara sobre prácticas que llevaban a la tortura, como el hecho de la incomunicación, por ejemplo. Y es una denuncia permanente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha emitido incluso sentencias favorables a personas que han recurrido como última instancia a los tribunales internacionales, pues porque los tribunales eh, eh, en España no les han eh, atendido eh, adecuadamente. Y la y, bueno, yo me va a acelerar un poquito, ¿verdad?, pero la recomendación es para la mejora mm, de, de esta situación. Pues creemos que deben ir por varios sitios La tortura responde eh, en, en última instancia a una voluntad política de no erradicarla Es decir, si hay mecanismos políticos Para acabar con la tortura Se pueden arbitrar perfectamente mecanismos de prevención Mecanismos de persecución Y mecanismos judiciales de, de, de condena Pero también... Y en base, por ejemplo, a la ley a la Convención contra la Tortura, se deben impulsar y, y cumplir, porque es un mecanismo del que España ha es estado parte, se debe cumplir con, por ejemplo, la reparación de las víctimas. Esta reparación no siempre se da. Y cuando se da, se da muy tarde y de forma muy deficiente. Como ejemplo diré que la lección sobre tortura tiene una calificación... Eh, que, que se contempla de igual manera que para la de los accidentes de tráfico bueno, no es precisamente el paso que hay por una comisaría o un accidente de tráfico es decir, hay una serie de eficiencias estructurales que permiten la tortura una serie de eficiencias estructurales con voluntad y que permanezca primero, esa falta de voluntad Luego está la falta de mecanismos de prevención Especialmente eh, los, de, que, los que hacen referencia al régimen de comunicación eh, El último informe o el penúltimo informe sobre el tema de la tortura Fue un informe más bien técnico pero perfectamente, perfectamente legible Que en su título era no tenía lugar a dudas Salir de las sombras Es hora de poner fin al régimen de incomunicación España mantiene un régimen de incomunicación el más duro de toda la Unión Europea, donde las personas desaparecen por días, no se les comunican a sus familiares ni allegados a la detención ni el lugar donde están, donde el detenido está incomunicado en un espacio de impunidad, donde no se puede acceder a ningún abogado, tampoco a un médico de libre elección, y todo esto teniendo como referencia que es en este espacio donde se dan la mayor parte de las denuncias y de las torturas y malos tratos. Por lo tanto, habría, para en nuestro entender, que abolir la legislación que hace posible el régimen de, de detención por incomunicación, que en España, se lejos de acceder a las peticiones y consejos, Eh, se ha alargado hoy una persona puede estar incomunicada hasta por 13 días y esto es un espacio de tiempo que en la Unión Europea en el grado de indefensión que se da en España no ocurre sí que hay legislaciones que nos, son también de nuestra preocupación en Francia, en Inglaterra o en Holanda mismo pero hay mecanismos de prevención de la tortura en esos casos en esos países que en España no se dan por lo tanto creemos que es hora de acabar ya con el régimen de detención e incomunicado. Hay que permitir, lógicamente, a cualquier persona hablar con un abogado confidencialmente y sin que se hayan presentes los agentes de policía, porque la presencia policial, además de intimidatoria en el, en el trato del detenido con el abogado, ocurre también en los casos en los que el detenido resulta herido, generalmente accidentalmente, resulta, resulta herido y tiene que pasar por una peritación médica y en muchos casos la presencia policial eh, pues coarta una efectiva eh, peritación y un consiguiente informe hay que permitir a toda persona que sea detenida examinada por un médico pero no un forense cualquiera sino un médico de su confianza y de su elección y hacer obligatorio en todos los casos del uso de sistemas de videograbación en audio y vídeo en todos los lugares donde pueda darse la detención en todos, no solamente en el primer paso incluso estamos avanzando la propuesta de que sea desde el mismo momento de la detención porque hay muchos casos de... que nos han llegado de denuncias en los que los malos tratos no se dan en la comisaría sino que se dan en el trayecto desde el lugar de la detención hasta la comisaría lógicamente este sistema de videograbación que es un sistema que se ha mostrado eficaz eh, tiene que tener una serie de condiciones esta videograbación tiene que estar controlada vía judicial tiene que estar en todos los lugares de detención salvo en los que lógicamente hay que respetar la intimidad del propio detenido y tiene que ser un instrumento al, en la mano de los jueces porque los jueces también tienen una responsabilidad de la prevención contra la tortura se dice en numerosas ocasiones que el, un sistema de biogradación para qué. Eso lo único que hace eh, es mm, es decir, la FC espacio de impunidad se mantiene por seguridad de la propia policía o por la seguridad eh bueno, se luce a veces a casos de seguridad nacional. Bueno, el caso de la seguridad nacional es un término bastante subjetivo que podríamos entrar a discutir qué entiende cada cual porque pero el caso de la de la seguridad de los policías o de los encargados de hacer cumplir la ley sea del cuerpo de seguridad que sea es evidente que asegura que las denuncias falsas sean presentadas efectivamente como denuncias falsas cuando hay un sistema eficaz de videograbación y en el caso de los jueces están obligados en todos los casos que todas las denuncias que se presenten ante ellos sean tramitadas con una investigación exhaustiva y, y que tenga consecuencias judiciales. Y no se hace así. Los jueces en muchos casos se amparan en en la supuesta eh, estrategia de que todos los detenidos denuncian de torturas. Bueno, aunque esto fuera así, en la legislación internacional de la que España es estado parte obliga a la judicatura a investigar todos los casos de denuncia que se presenten porque además somos conscientes de que no todos los casos de tortura se denuncian si aquellos que llegan ante los jueces y se ven en la indefensión jurídica mmm, por no investigar pues evidentemente esto es un aviso para decir es inútil la presentación de una denuncia ante un juez porque no se va a hacer caso en algunos casos de... Debo reconocer que de tenacidad, de una tenacidad loable, la indefensión jurídica de España ha llegado a los tribunales internacionales y estos han fallado en contra del Estado español. Pero ¿qué ha ocurrido? Se ha dilatado tanto en el tiempo que la eficacia de la denuncia contra la tortura o la eficacia de las medidas de prevención o la eficacia de las medidas de reparación pierden muchísimo valor y eh, bueno yo lo dejaría lo dejaría aquí eh, a, para que luego en la mesa redonda y las preguntas posteriores se pre pregunten y me refiera en más profundidad A algunos de los aspectos que he señalado eh, buenos días eh. gracias A TAT y a los organizadores de este acto por invitar a la coordinadora para la presión de tortura a estar aquí presentes. Y gracias a todos vosotros por acudir un día tan frío y tan desapacible como el de hoy. Yo hablo en nombre de la coordinadora para la tortura. Es una organización constituida en el año 2004 y compuesta actualmente por 44 organizaciones de todo el Estado. Eh, con el objetivo de eh, luchar por la prevención y la erradicación de la tortura en el Estado español. Esta, <coughs> perdón eh, la coordinadora eh, entre otras actuaciones que hace es eh, hace un informe anual sobre la tortura en el Estado español, en estos informes se recogen aproximadamente como media unos 700 casos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad estos 700 casos evidentemente eh, no son la totalidad de los casos que se producen, ni siquiera son la totalidad de los casos que conocemos como ya decía Fernando, la inmensa mayoría de los casos que se producen de tortura y malos tratos no llegan a ser denunciados por miedo a represalias, por falta de eh, acceso a colectivos o abogados que puedan ayudarles a la hora de defender esas situaciones. Como ya, imagino que posteriormente ya hablarán eh, ya han hablado y hablará posteriormente de la, de la actuación de los tribunales de justicia, etcétera, de los eh, denuncias por tortura, yo voy a eh, centrarme más en el último mecanismo teóricamente internacional propuesto para prevenir y reivindicar la tortura, que era el objetivo básico de la eh, coordinadora. El Estado español ha firmado prácticamente toda la normativa internacional dirigida a prevenir y atacar la de tortura. Firmarlo lo ha firmado absolutamente todos. Sin embargo, cuando ha querido poner cuando ha debido poner en práctica estos mecanismos, estos organismos, eh, precisamente su actuación ha sido totalmente eh, no insuficiente, sino prácticamente contraria a sus eh, a esos protocolos y convenciones que ha firmado. El último que se ha firmado eh, correspondió al protocolo facultativo a la Convención de Naciones Unidas. Este protocolo eh, surge eh, hace ya casi 30 años a la vista de que la propia Convención de Naciones Unidas contra Tortura era insuficiente. Había que dar un paso más para poder eh, ser eficaz en la Convención. A pesar de este reconocimiento de Naciones Unidas, hasta el año eh, 2002 no pudo aprobarse eh, por la Asamblea de Naciones Unidas y eh, aún al día de la fecha eh, habrá que ver todavía si ese mecanismo, ese protocolo nuevo es eficaz o no, de momento está siendo bastante eh, poco eficaz. Este protocolo este eh, crea fundamentalmente dos instituciones, uno es un subcomité internacional eh, con sede en Ginebra, con la misión de poder eh, vigilar y para prevenir la tortura en todo el estado, evidentemente una labor ingente. Por eso mismo, este mismo protocolo prevé que cada estado que lo firme debe crear un mecanismo nacional o un mecanismo estatal para prevenir la tortura. Uno o varios. El Estado español ha decidido crear un único mecanismo de prevenir la tortura. Y este mecanismo que ha designado el Estado español ha sido la oficina del Defensor del Pueblo. que este proceso de creación del mecanismo, esta designación del mecanismo de prevenir la tortura en nuestra opinión incumple todos los requisitos internacionales mm, de cuanto al proceso el protocolo prevé que ese mecanismo debería ser tener independencia funcional debería tener compu estar compuesto por m, expertos eh, de, de varias materias, no solamente ser una persona debería tener independencia económica debería tener eh, una adecuada participación de la sociedad civil. En definitiva, este mecanismo debería cumplir los requisitos que se prevé en, el, en los principios de parís que son los de transparencia, independencia y participación social. Bien, estos principios, estas eh, características no se han cumplido en absoluto en todo el proceso eh, seguido en el español para la creación, designación o puesta en funcionamiento del mecanismo nacional de presión de la tortura, en este caso la oficina de asesor del pueblo. Eh, durante más de dos años la sociedad civil, entre ellos la coordinadora de la tortura, también a Ministerio Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, han, hemos estado intentando participar, eh, hablar con las autoridades, con el Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, para ver cómo podíamos crear un mecanismo de prevención realmente efectivo. Un mecanismo de prevención que tuviese esas características eh, que tuviese ese valor añadido, un valor añadido nuevo a lo que ya existía, que se había demostrado totalmente insuficiente. Es evidente que hasta ahora, eh, tanto eh, la propia defensa del Pueblo, los eh, diferentes defensoros del Pueblo estatales nacionales, como los ciudadanos de justicia, se habían mostrado totalmente insuficientes para poder prevenir, investigar, ratificar la tortura. ...este mecanismo, si se hubiese creado reforma como se prevé en el propio protocolo... ...como se prevé en los principios de París... ...podría haber sido algo efectivo, podía haberlo, no habría que verlo... ...es precisamente ese valor añadido es lo que el gobierno español... ...ha estado imputando por todos los medios y ha conseguido finalmente erradicar... ...la designación del defensor del pueblo ha sido en contra de toda la sociedad civil... Es decir, no ...por tanto no cuenta con esa participación civil... Eh, es muy significativo que en el proyecto que presentó en su día el profesor del pueblo como para proponerse a sí mismo como mecanismo de la tortura se manifiesta una duda que creo que es importante y por tanto la voy a leer el profesor del pueblo manifestaba la, su dudas sobre las posibles malas utilizaciones del concepto de tortura por parte únicamente por parte de la sociedad civil cuando de, para referirse a una posible designación de cuento de, de la de la tortura a otro organismo que no fuese él. El defensor del pueblo, evidentemente, quiere tener el control no solamente de esa posible investigación, esa posible erradicación, sino incluso el control de lo que es la definición de tortura. Y la definición de tortura viene definida por la Convención de Naciones Unidas eh, que está ahí y que ha sido ratificada por el gobierno español. Por lo tanto, eh, no hay duda de cuál puede ser esa definición Eh, interpretación, está definida el español ha firmado o ratificado esa convención, luego no habría duda y sin embargo el Tesoro del Pueblo eh, como una de sus propuestas para ser designado como mecanismo de tortura ha sido eso, de esa forma controlamos qué casos serán torturas y qué casos no serán torturas eh, en este caso por ejemplo también se curioso como el Tesoro del Pueblo, en, su, en desde su creación, casi 30 años ya su actuación contra la tortura ha sido prácticamente inexistente En sus informes anuales, eh, informes de 700 páginas, eh, no aparece para nada la palabra tortura. Cuando se refiere a malos tratos de las fuerzas de seguridad del Estado, habla de posibles presuntos malos tratos, incluso cuando hay sentencia firme, evidentemente, hay una actuación. Y el actual defensor del pueblo, evidentemente, eh, todos lo conocemos, Arreque Mujica, como una persona que sistemáticamente niega la práctica de la tortura de Estado español los anteriores defensoros de pueblo tampoco, tampoco se hayan eh, significado especialmente por pues una lucha muy beligerante contra la tortura, ahora en mayo tendrá que cambiar o renovar la, el defensor del pueblo, veremos qué es lo que ocurre con esta eh, nueva creación. Eh, con este procedimiento no solamente se ha, eh, se ha desbaratado esa posibilidad de crear un mecanismo que podría ser efectivo, podría ser interesante para prevenir la tortura. ...sino que además este eh, mecanismo tiene una serie de mm, factores muy negativos tal y como se ha producido... ...el Estado español ha intentado manipular esas reuniones con la sociedad civil de forma constante... ...haciendo aparecer o pretendiendo aparecer ante la reunión pública... ...que eh, sus decisiones unilaterales eran consecuencia de un consenso con la sociedad civil... ...y de hecho eh, así en algunas manifestaciones oficiales en la Cámara de Congresos Diputados o eh, ante la publicación <coughs> pretendía aparecer que las decisiones, por ejemplo, la designación del profesor del pueblo como de la Nación de la Paz era un acuerdo que había tomado de acuerdo con el consenso de la sociedad civil. Durante todo este proceso, eh, insisto, dos años que fue eh, que fue eh, finalizado, eh, por literalmente, por el gobierno español, el gobierno ha mantenido sistemáticamente la idea Eh, de que en España, en el Estado español, no se practica la tortura. Evidentemente no entendemos, yo por lo entiendo, para qué crear un nuevo mecanismo de prisión de tortura cuando se está negando que necesita tortura. Esta destinación eh, puede tener un objetivo claro y es eh, una campaña de lavado de imagen ante las instituciones internacionales. Como ya ha comentado Fernando, los, todos los farines internacionales ...de forma sistemática han estado recriminando hasta español... ...que eh, no se toman medidas adecuadas para erradicar la tortura... ...que no se... Eh, hay voluntad política para erradicar la tortura... ...que la tortura sigue existiendo hasta el español... ...y el gobierno español ha tenido que dar una un intento de lavar la cara... ...una de esas medidas era eh, el posible mecanismo hacia la presión de tortura... ...la otra era un plan nacional de derechos humanos... ...aprobado por el gobierno español en diciembre del 2008... El mecanismo de la tortura está totalmente desmantelado el plan nacional de derechos humanos eh, aprobado hace ya más de un año todavía está sin eh, poner en marcha ni siquiera se ha creado la comisión que debería regular esa eh, esa puesta en marcha y es hoy al día de hoy papel mojado yo creo que el Eh, la política de Estado español también ha dicho Fernando eh, respecto a la tortura se caracteriza fundamentalmente por una absoluta y total falta de voluntad para erradicar la tortura hay intereses de que la tortura se siga practicando la tortura al parecer para eh, los agentes del Ministerio Interior sigue simplicada para obtener eh, sus objetivos y esta incluso esta eh, falta de voluntad política no solamente eh, se refleja en esto ya para acabar ...es se ve reflejada incluso a la hora de eh, que el Estado español... ...tenga que designar eh, representantes fuera de los órganos internacionales. El Estado español, entre los órganos internacionales que luchan contra la tortura... ...el Comité Europeo para la Tortura, el Subcomité Internacional... ...el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas... Eh, ...en estos eh, organismos siempre hay un representante de cada Estado en ese, en esa institución. El Consejo de Europa exige a, a los Estados parte que ese proceso de designación debe ser también de forma transparente. Hay una resolución del Consejo de Europa que obliga a que sea transparente. La Coordinadora de la Tortura, la Administración Internacional y otras organizaciones nos dirigimos en junio del año pasado al Gobierno pidiendo que esa designación fuese transparente, que se si contase el Consejo Civil, ahora debe elegir y de designar a sus representantes de transpañol en las instituciones. No hemos recibido ninguna respuesta. Eh, ni siquiera se ha designado a contestar y ya hay, de los tres organismos eh, que he nombrado, dos han sido eh, ya cubierto las plazas tanto el Comité Internacional para la Primera Tortura como el Comité Contra la Tortura y sin embargo el tercer organismo, el Comité Europeo para la Primera Tortura de momento no cuenta con ningún representante del Estado Español entre sus filas, el Estado Español ha dejado pasar el plazo y ya para finalizar solamente, es decir, esa falta de voluntad se ve por ejemplo en eh, ...el intento del Estado español... ...de impedir que esos informes... ...que hacen esos organismos sean rúdicos... ...el Comité Europeo de la Tortura... ...hace visitas regularmente al Estado español... Eh, ...y hace informes sobre esas visitas... ...las últimas visitas fueron del año 2005... ...y del año 2007... de 2005 ...el informe se publicó en el 2009... ...cuatro años después... ...un informe muy crítico en el que otras cosas... Eh, ...se criticaba la falta de actuación judicial... ...a la hora de denunciar y perseguir... ...y por torturas... ...pero el informe del 2007 aún no ha sido publicado. El Gobierno español no ha autorizado la publicación del informe del Consejo de Europa. Desconocemos su contenido, no sabemos qué es lo que dice, pero el Estado español eh, intenta por todos los medios que ese informe no sea conocido. Posiblemente autorice su publicación dentro de dos o tres años, con lo cual si es negativo para su eh, imagen, siempre dirá que eso es algo que ocurría hace cuatro o cinco años, pero que ya ha dejado de ocurrir, que ha sido un poco... Y ya con esto acabo la política que el gobierno español ha tenido ante el último eh, examen del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El gobierno español ha prometido que va a hacer todo lo que se le pide. El Comité contra la Tortura, sin embargo, eh, en su informe ha dicho muy bien, tomamos nota de que vais a hacer esto, esto, esto y esto, pero os recordamos que tenéis que hacer realmente y esperamos que en el plazo de un año eh, hayáis contestado a estas recomendaciones en concreto y habéis De hecho, el Comité de la Tortura de Naciones Unidas Ha dado un plazo al español para contestar a una serie de preguntas Veremos qué lo que ocurre aquí al próximo mes de noviembre pues cuando hay de contestar e, Igualmente, como somos muchos, doy por frente mi intervención Si luego queréis alguna explicación concreta sobre algunos puntos Estaré encantado de poder responder Muchas gracias Bueno, Bruno... Eh... Zarek asko torretzareten guztioi, sartu da izan egin hotelen, pentsatu ez e, hotelez trompatuan itxela, ez espero horne besta ezan dut, eta guzti dut sekulako jende pila sarra, ez handez, baina izango izango da beste nun baiten, sekula, ez espero, nuen petiko miti baten ebitzea denak, honen inguran, eskatu diate, e, komunikabideen paperaren inguran itxeteko, baina horrekin minutu bat ingonuke bakarri, e, komunikabidek, e, ez dute torturaren gaiak horratzen, ez bali ma da gai eskandaloso bat, edo, ez bali ma da, torturatuek e, oi sozial ondia okatela eunkariaren kasuan izan ziteken guk izan dugu oi hartzun mediatiko ondia ba, jende zabuna garelako eta eta gainak komunikabide batekoa garelako e, gure kasuak izan zuen oi hartzun ondia Euskal Herrian Katalunian ere ondia izan zuen ainez esaten kuspehi mediatikotik eta baita estatu gotuetan eta Europa orzuan eunkari ba, bateko ardura duna ginen lako nizu zundaria intzen eta besta ziren lehen dekaria eta irazkaria Beraz, kaso hoietan bakarrik, gure aletxalako kaso batean, komunikadea bateko kidea garelako lako egon da alako jarraipen korparatibo bat edo beste medio batzuen zuen partetik Zuten sinisten, zuten sinisten e, Europan, e, Espainian e, torturatu zitekeela ez dakit, baina eunkari bateko arduragunak torturatu zitezkenik Ez zuten sinisten, da horretik tortzen ziren gure gana elkarazadakitea eta herreportakitea Eta... Kasoieken dutak gura esalaukasoak en dutak oso nabarbena direnak ez unai romanoren kasoan edo alako kasoatken duta nabarbena delako jarkazkiekin eta eta zaila delako ukatzea aur torturatu denik Bestela dela komunikabideen papera izaten da edo ez aipatu edo ipatza hori madaleti oso tono krutikoan daipatu eta ken dut da beste komunikadatzuk, euskal erreko komunikadatzuk ditute publikoan izango, bat badukatenak jarrera bat torturaren gaia jorratu eta torturaren gaia segitu eta torturaren inguran nolitezken berriak ematen eta torturatuak bilinatu eta torturatuak ezkarrezkatu eta torturaren kontra daritzen erakundeak horien e, e, berri eman eta nazio hartan hartzen denak horien berri eman Baina horitz horitzarretz, salpuzpeu bada. Eta hon baten torturaz hitzaiten duenean itzen barkoda baita ere komunikabideen papera eta komunikabideen argura e, Gaur egun komunikabide guztiak oso kezkatuta gude genero bilentziarekin eta gure egun zaila datu apatzea komunikabene bat e, genero bialentzorekin keskatutaz dauna eta jarrera proaktibo bat ez daukana Torturaren kasuan ez, torturaren kasuan oso komunikadea gutxi dira horiten dutenak Zoritzaren beratzen baten itzemarko du, itzeiten dunean eta gure egoeran ez baiteen hobetzera, hobetzera, hobera dunean eta tortura iragana denean barko du baita ere zerrein zuten komunikadeatzuk torturatzen zutenean, galdutu erko, kazi eustez, kando se torturaba kazi eustez kando lehilegaban propuestas eta parazen entrevistaz y ustedes las negaban sistemas de antes y usted hoy llegas de tu arcada Venga, comunicadinaz que indique, veste, punto atzuka y patuna y tú, también a quiero aprovechar que es el día de José Arregui para contar una historia y un homenaje público para aquellos que hicieron posible visualizar las torturas de José Arregui Voy a contar una historia que se desveló hace un justamente hace un año, un año más o menos que incluso ni la familia más cercana a José Arregui conocía, todo el mundo pensó siempre que las fotos de José Arregui, para los que sean más jóvenes, son aquellas que aparecen en un cuerpo tumbado en la memoria fotográfica de nuestro país la tortura tenemos tres tipos de fotos, las de José Arregui las de Amparo Arangoa, que sacó la revista Arguía, entonces, Seruco Arguía, que era una militante de la ORT de Leitza, torturada en Tolosa y, y, y las de Unir Romano o sea, son bravas también, eh hay no una, una chica que tiene unos retrodos, no me acuerdo el nombre hay también, pero yo creo que las que van a pasar un poco a la... A la iconografía de la tortura del país van a ser Ampar Arangua, que tuvo menos repercusión, pero el día que se, se, se hicieron las, las imágenes de Ampar Arangua fueron durísimas. Luego José Arregui, que son las famosas de, de, de, de toda la vida, las, las obras de tortura, y recientemente las de las de un romano que son también indiscutibles, a pesar que hay un dermatólogo luego que diga que se pegó contra contra la pared. Eh, José Arregui, entonces, todo el desconocido eh, es detenido en Madrid... en eh, comitos de febrero del, dos, del 81 es torturado hasta la muerte en, la, en lo que entonces era la dirección general de seguridad que es la plaza solo que ahora es la comunidad autónoma de, de madrid y luego aparecen las fotos empieza la publicación las fotos en punto llora y en intervio en algún otro medio se publica los fine se publican las fotos de josé rey torturado todo el mundo pensó siempre incluso la familia hasta hace un año hasta que se desveló esto que eran fotos obtenidas pues alguna mano solidaria alguna mano eh, progresista alguna mano comprometida con los derechos humanos en proceso de traslado del cuerpo de dirección general a hospital y de hospital a algún territorio, obtuve esas fotografías siempre se pensó y la familia siempre se le pensó eso hasta que hace un año tuvimos conocimiento por boca de Juan Cruz Unzor que había sido en su boca polimilia, visto en la carta de Caranchel luego ha sido abogado de, de miembros de ETA y luego ya se había dedicado más a, no había hecho una vida privada ya fuera de la actividad judicial y la actividad eh, eh, política tuvimos conocimiento de que las fotografías de José Reyes se obtuvieron porque después de que un día al mediodía el cuerpo que se arreguee por orden judicial eh, está metido en una caja de zinc que no se puede abrir y hay una orden judicial de que es un honor la policía no se puede abrir incluso el cuerpo secuestrado y no llega por la carretera de, de madrid ahí a aquil que está en la zona desa no llega por la nacional 1, es una carreteraiza nacional 1, llega a través de a través de navarra y tanto del tren de tal manera que no se pudieran eh, celebrar recibimientos a los pueblos hecho eh, no poréis sé si también Con el, con el feretro del desformazón de no pasado a un partido también, que lo pusieron encima de una tanqueta y se montó allí también un... Pero José Arregui llega a la plaza de su pueblo, le hacen el homenaje, a lo que luego lo después se llamó José Arregui Plaza, y últimamente con esta furia que hay ahora eh, de algunas últimas el ayuntamiento de una manera absurda de San Rosa le ha quitado nombre a, a, a la plaza, y llega la plaza, en la plaza es velado o, o homenajeado por parte de la gente, eso es mediodía, más o menos... Eh, a la tarde una obsesión convocada en Dorostia una obsesión que luego fue muy grande en contra de la tortura y José Reyes enterrado en, el, en, el, en el, perdón, el cementerio de Cizurquil pues después del homenaje en la plaza a la plaza pues a mediodía mediodía tarde, de tal manera que luego todo el mundo se dirige ya a Dorostia para preparar la manifestación esa misma tarde noche a Juan Cruz de Zurruzaga se le ocurre junto con Vicente Amestoy que es un pintor muy famoso que también falleció es que todos los que protagonizaron esta, esta, esta, esta iniciativa todos han fallecido Y el único que uh -huh. queda para contarlo, Juan Cruz de Uso Rosada, y lo contó cuando era consciente de, su, de que estaba en fase terminal ya y decidió contarlo. Se les ocurre ir aquella noche con la complicidad de algunos vecinos de la zona al cementerio. Abren la lápida del, de la tumba, sacan el cuerpo, lo llevan en, en las la sábanas en la que estaba estaba envuelto. Lo llevan a lo que es no es un tanatorio, pero en nuestro cementerio suele haber una sala en la que se preparan luego feretroides y, y se suelen hacer sus preparativos de no bueno, sé sí, si sí. además es un edificio que está la intensis sur cargo alguna algún día habrá que hacer allí alguna placa para poder recordar cómo se hizo aquella operación eh, sacan el cuerpo del, de laretro que está en la, en la tumba lo llevan con mucho cuidado por supuesto con mucho respeto a, a una mesa que todavía está allí eh, de, de mármol desenvuelven el cuerpo hacen las fotografías lo vuelven a volver lo vuelven a enterrar y son esas fotografías filtran. eso no lo supo ni la familia está tu niño La familia no solo creía cuando nos contamos hasta que hasta que hasta que la familia pues no solo no creía en el sentido de, de que le parecía imposible, porque a nos pareció como bastante no, bastante novelesco que eso fuera así y no fuera como todo el mundo pensó que las fotos se obtuvieron en, en pues a, a algún médico solidario o algún enfermero, enfermera solidaria con en ese tramo. Digo, ¿no? la familia está convencida de que siempre se hicieron en algún hospital o si no, pues alguien, alguien alguna mano bendita que lo hizo. Entonces, la familia trae las fotos de entonces, de aquella época, los recortes de Punto y hora y del interview, y efectivamente eh, coincide en las, las baldosas y la mesa, e incluso la puerta negra coincide con, con el edificio en el que estamos. Dice, no, es que se hizo así. ¿no? La familia se creía, pero necesitaba, es como las torturas de, que he dicho antes en de prensa internacional, la gente se creía, la gente no se creía, pero se creía que los habían torturado y la gente venía de nosotros, hoy cuéntame, cuéntame, el New York Times, Washington Post, en todo el mundo vino, cuéntame, porque no me creo que en 2003... ...en España estén haciendo esto con los directivos de un diario... ¿no? O sea aquí pasó lo mismo... ...y en el momento en que eso se es así... ...me acuerdo que la, la hermana de José... ...rompe y se van a llorar... ...y agradeciendo a, agradeciendo a Juan Cruz González... ...la iniciativa que habían tenido... ...desde la... ...si no hubiera sido por de aquellas personas... Eh, ...hoy nosotros no hubiéramos conocido las fotos de... ...las fotos de Juan Cruz González... ...perdón, de José Arrín... ...Juan Cruz González está muerto... Vicenta, me estoy un excelente y comprometido pintor... ...los que habéis seguido un poco la lucha anti, de la antiotovía y de la del tren... Habéis visto muchas carteles hechos con con, con esto de, con los murales de Vicente Amestoy y luego también otra persona muy implicada en el pueblo que también falleció, desgraciadamente falleció ahogada de un ataque de epilepsia en una playa a la costa eh, guibujona esas tres personas están muertas, pero esas tres personas se merecen reconocimiento hoy en este acto y algún día en público algún día habrá que hacer un, un documental algún día habrá que hacer un homenaje, una placa una calle, estas personas que tuvieron el, el coraje para ir a las 8 de la noche, 9 ¿no? de la noche, afortunadamente entonces el cementerio no estaba vigilado, no, no había costumbre de vigilar los eh, cementerios, no sé si ya vigilan, pero entonces no los vigilaban ni nadie nadie pensó que nadie se iba a ocurrir a sacar los retos. Todo se con máximo respeto, a la familia está muy agradecida a ello, nosotros tuvimos la fortuna de poder publicarlo y quiero aquí publicamente reconocer el coraje de aquella gente que eh, hizo algo muy muy importante en la lucha contra la tortura en este país, que es hacer publicar las fotos de conseguir las fotos de José Rey. Eh, quiero también apelar al al cambio de, de de tono, quiero apelar a la responsabilidad de los jueces en la práctica de la tortura. Eh, tanto de los jueces que tienen que están eh, que son responsables de, de, de la instrucción del de sumario, es decir, los jueces que ordenan el arresto del detenido. Me acuerdo que con un apellido que no la distintivo internacional, que un apellido nunca puedo reproducir que es Carambra, me contó una hacer un debate en televisión con motivo de las torturas del caso Uncaria. De ...que el detenido era el detenido del juez... ...y a mí me gustó mucho ese concepto... ...el detenido es el detenido del juez... ...el que decide cambiar la situación vivencial del detenido es el juez... ...yo estoy en mi casa tranquilamente... ...nosotros estamos en mi casa... ...y a las media de la mañana se presenta la Guardia Civil y nos arresta... ...y el que ordena la Guardia Civil... ...que nos arresten, que nos trasladen, que nos custodien... ...y nos interroguen, es el juez... ...por tanto, el responsable final... ...de lo que le suceda al detenido... ...también creo yo el responsable judicial... ...debería ser el magistrado... Lo que no podrá nunca decir, yo tengo la esperanza, luego terminar al final con un mensaje de esperanza, lo que no podrá nunca decir el magistrado que recibió a un noy romano en su sala, lo que no podrá decir es que no lo vio. O sea, no podrá decir que la situación de un noy romano era una cuestión, o es habitual que se los presentaran así y no le llama la atención, o simplemente se los presentaron así y dijo, bueno, no es mi asunto, él no podrá escudarse en que él no puede investigar las torturas es cierto que ellos no pueden investigarla directamente porque eso tiene que ir a un juzgado de... o sea, mejor que yo los abogados estoy, igual voy a hacer aquí el ridículo pero tiene que ir, ir investigado es un juzgado de, de instrucción del, del lugar donde se cometen las, las torturas pero si sus guardias civiles sus policías nacionales o sus extrañas o sus forales hace con un detenido el magistrado tiene que decirles oiga, no me trae a mí usted nunca va a ser un detenido así porque le he ordenado que lo arresté que lo traslade, que lo custodie y lo interrogue, no que me lo traiga así. O sea, una cosa es la responsabilidad que algún día penal que podríamos pedir contra esos magistrados que han permitido que 200, 300 detenidos los últimos 20 años, a cada uno, le haya pasado así. Pero lo que no podrá decir él es, es como si yo encargo a un periodista que vaya a hacer una entrevista a un político de Iduña y luego mi periodista le pega cuatro tortas al político y le diga yo al político Ah bueno, poco esto denuncia en el tribunal aquí porque no yo le digo a mi periodista yo no voy a hacer tortas al entrevistado. ¿no? te he dicho que hace una entrevista no como lo que no, que no, que no me atrasa lo no tratas a patadas al entrevistado pues sería lo mismo el magistrado debería decir a esos a esos ju civiles no vuelvan ustedes a traerme a mí nunca más un ¿Te así nunca más y además debería poner la anuncia el contrario pero como ya saben lo que pasa pues sabe lo que pasa siempre seescu que en mi caso concreto tuvo una pelea de meses nuestro abogado con el magistrado de instrucción para que él trasladara con cierto tiene la obligación de trasladar para que él trasladará la denuncia al juzgado de, de instrucción que está de guardia que día En el caso de Uncaría, eh, voy a contar una anécdota, estamos en sala, estábamos en el primer día de juicio, estaba Chema, declaramos, los cinco, los cinco imputados declaramos, eh, primero declaró Iñaki Uriah, después fue Xavi Rolega, después fue fui yo, Romaito Ralleguer o Lleguero, Chema. Terminamos con Chema al día, la declaración, y en los magistrados de la sala nos dejaron, eh, excepcionalmente, nos dejaron contar las torturas pudimos contar las torturas con todo el detalle que quisiéramos. En algunos otros casos, en muchos casos, no le dejan no le dejan contarlas, dicen, esto no es un juicio, sobre torturas, por lo tanto no tiene interés, no le no, parece. Quiere explicar usted, no, no, no tiene interés, le quita la palabra. En nuestro caso, nos dejaron contar las torturas tan largo como quisimos. De hecho, por eso terminó la, la primera sesión a las 10 de la noche contar todos hicimos una, una narración técnica la que yo podría hacer ahora de las torturas que hemos hecho mil veces, me hicieron esto el primer día luego el segundo día me dijeron esto es la Guardia Civil me explicaron esto es un viaje de 5 días el primer, bueno, eso que hemos repetido ya mil veces Chema Mendi hizo una declaración de torturas más humana menos técnica, más humana apeló a las responsabilidad de los magistrados apeló a la responsabilidad de la, de la, de la Audiencia Nacional Eh, utilizó expresiones que él decía que esto no se puede hacer con las personas esto no se puede hacer con nadie ni con el más rabioso de los perros no es posible tratarse a la gente entonces hizo una de, las demás eran más narrativas eran más descriptivas fuimos describiendo cada uno de lo que sucedió y la Echema Osmenti fue más humana más el estilo que tiene el de, de hablar de, más de que no conozcan Echema Osmenti es, es un sacerdote jesuita de que ya tiene pues, no sé, 50 y pico, 60 años y que es, ha sido subdirector muchos años de Radio Popular de, de Donostia y era secretario del Consejo de Administración ...del diario Uncaria... ...desde el día que se fundó hasta el día que se cerró... ...bueno, el silencio que hubo en la sala... ...y la atención que ponían los magistrados... ...hacia la narración de Chema Olmendi... ...fue una cosa que no había visto no habíamos visto... ...ni con nosotros ni con los anteriores que había sucedido... ...porque Chema estaba apelando... ...a la responsabilidad corporativa de los magistrados... ...no estaba diciéndoles ustedes... ...porque ellos no eran los magistrados de instrucción... ...no decía hasta ustedes... ...permiten esto, simplemente esto se permite... ...esto se hace, esto es habitual... ...lo han hecho con nosotros... ...y si lo han hecho con nosotros que no harán... ...con aquellos que consideran que pueden obtener mucha información Y era más, no se puede tratar así, una manera de hablar también que tiene Chema así como muy envolvente. Y produjo un shock en la sala de tal manera que cuando terminó su declaración, uno de los magistrados se levantó y le dio la mano. Vosotros que habéis estado en muchos, no sois abogados, en muchas salas y habéis visto muchos juicios y habéis atendido y defendido a mucha gente, habréis visto pocas veces en las que un magistrado se levanta, termina la sesión y delante de todo el mundo, como estamos aquí nosotros, también allí, se levantó el magistrado, fue y le dio la mano. No le dijo nada y le dio la mano. Y era porque había, yo creo, conseguido eh, poner en evidencia la justicia, hablando apelando a la sala. No estaba hablando sola a la mesa, estaba apelando al edificio, a la institución de la, de la Audiencia Nacional. Y yo creo que fue una intervención muy interesante desde el punto de vista ese, que fue como muy emotiva y muy de dejar toda la sala con bastante bastante afectado Y luego otra apelación a los magistrados. Hemos leído ayer, ahora la izquierda española se ha puesto en una defensa a un tranza del juez eh, Garzón y se ha empezado a activar todos los resortes de la progresía española y de la judicatura española para defender al juez Garzón para que no lo expulsen de la audiencia nacional y ayer hablaba un magistrado chileno habla yo que lo hablaba en la SER yo lo leí en la web, en la web de, de, del país el que él reconocía que había para poder investigar algunos delitos había prevaricado que había hecho cosas que la ley chilena no le permitían para poder sentar el banquillo de los acusados a algunos torturantes, lo reconocía él Guzmán, es. Guzmán lo dijo ayer él reconoció que con la legislación que tenía no podía verlo no podía haber investigado y que prebáricó, que utilizó las leyes de una manera que no eran posibles para poder hacerlo, y lo hizo bueno, yo ya sé que hay muchos magistrados vascos, quiero pensar que están muy, muy preocupados con la cuestión de la tortura, yo creo que sería bueno que alzaran su voz, aunque no estén trabajando en el campo de la instrucción, no estén trabajando en la audiencia nacional no estén trabajando en los tribunales yo creo que sería bueno que algunos magistrados o sea, que, la, que, el, que el colectivo judicial, los abogados ya lo hacen, que algunos magistrados algunos tienen que haber preocupado, no es que le con la con la tortura, algunos te has preocupado que lo, hagan, que lo, digan, que reconozcan. Nosotros no podemos investigar, nosotros no podemos hablar nada a sumarios, nosotros no podemos empezar a investigar eh, a la hora civil, a la Policía Nacional al, al cuerpo que sea, pero que haga una apelación a que sus compañeros de cuerpo hagan algo contra la tortura. O Esa tortura no puede ser ...sólo una lucha de tato de vosotros que venís aquí un sábado a escuchar lo que solamente ya sabéis. Tenemos que implicar a mucha más gente la tortura y tenemos que denunciar la no implicación de algunos. Tenemos que apelar qué lo hagan yo estoy esperando a tener también aquí jueces argentinos y chilenos digo jueces vascos de actitud chilena y argentina de los últimos años allí han sentado de vanquiria mucha gente el otro día leía en una entrevista que hacían al presidente europeo pues se lo comeité al italiano al italiano se decía que había más de 200 en argentina y en la cárcel aquí para uno que va a la cárcel a los cuatroer ya sale con una coronaria porque tiene va la coronaria o tiene depresión como como ver Luego en el debate me gustaría hablar Yo tengo tengo una obsesión con las cámaras Que yo conocen Jorge y compañía Estoy en contra las cámaras Yo tengo una obsesión, los del TAP, también los tengo aburridos ya con las cámaras Pero luego en el debate quiero hablar de la no cámara ¿no? Del derecho a El derecho a no declarar Y el derecho a no estar 5 días en manos de la policía Pero luego si me dais tiempo Si me dejan la moderada que me ha 5 minutos eh, En España la tortura con todo el mundo es Estructural, programada, alentada, protegida, premiada, indultada y todo lo que La promueven, si hay que ocultarla se oculta, si hay que protegerla se protege. La indultan, si hay que indultarla. <risa> eh, la Lasagabaster descubrió una evolución oficial del Estado que entre miles y miles de insumisos, cuando había la diputada en, en Madrid, entre miles y miles de insumisos que eran indultados en Boletín Oficial del Estado, habían incrustado indultos contra policías condenados por tortura. Como se les caía la cara de vergüenza por indultarlos públicamente en, en, el, en, en este apartado concreto y meter allí a todos, indultaron a miles y miles de insumisos. Entre esos indultos se daba notificación de que había habían 20 insumisos, un policía indultado. 20 insumisos y indultos, un indultado. Y eso lo descubrió Primera bueno, revisándose todos los papeles. en Por tanto, es indultada y es premiada. Porque hablando de José Arregui, Unos policías condenados por la muerte de José Arregui Ha terminado el jefe de la policía en Canarias ¿Os acordáis que se publicó aquello? Que, que, que fue un escándalo en, para, la, para la izquierda eh, canaria Y luego otra cuestión eh, El delito de la tortura es el único delito Que se produce, al menos los que yo conocí en Oscar Ría, El único que se puede saber La policía puede saber La policía que se ha en para la tortura puede saber Yo siempre apelo La tanta 25 años de actividad no ha detenido nunca ...nunca un torturador... ...ni de casa... ...ni de fuera de casa... ...pero sin embargo la tortura es un delito que se puede prever... ...sabemos quién tortura... ...sabemos a quién torturan... ...sabemos dónde torturan... ...y sabemos cuándo torturan... ...no hay ningún otro delito que se pueda prever así... ...nadie sabe qué banco van a atracar hoy mañana... ...ni dónde ni qué lo va a atracar... ...pero nosotros sí sabemos quién va a torturar... ...ha habido unos detenidos estos días... ...ya sabemos quiénes, quiénes van a torturar... Los que han detenido. Sabemos a quién van a torturar. Al que han detenido. Sabemos cuándo van a torturar. Los días que va a estar en comunicado. Sabemos dónde le van a torturar. En el cuarto donde lo tengan. Solo nos falta saber si se van a torturar mucho o muchísimo. Y solo nos falta los detalles de la tortura. Pero es el único delito que se puede prever. Y sin embargo, no consta que haya habido nunca. Yo digo en el caso de apelaciones que he hecho muchas veces de verrasco. No consta que haya habido nunca. Ninguna detención por parte de la Arcanza. Menos de la policía para, contra los que torturan tampoco los que torturauran dentro que torturan dentro del cuerpo o torturan y hay que anunciar sabemos cuándo se va a torturar y a quién torturan sabemos quién es dónde cuándo y a quién no hay ningún otro delito o sea esa es información ideal para cualquier policía para, para impedir el delito porque no se sabe qué banco van a torturar ni dónde verdad van a atracar ni qué banco ni cuándo lo van a atracar ni quién ni dónde la tortura sí y a pesar de eso tenemos la lacra decepción lacras Tenemos, a pesar de eso, la vergüenza de no haber arrestado nunca. Pero tenemos esperanza. Si han sentado a Pinochet en el banquillo, si han sentado a Argindegui, al famoso general argentino de, de periodo vasco, si han sentado si han metido la carta en la Argentina a 200, nosotros tablaremos. Al final se sabrá. Estas cosas se suelen saber incluso hasta por cuestiones personales de despecho. ¿no? Alguien esperaba que le iban a poner comandante, no la han puesto y empieza a barcar. Se supo lo de la asa Se pudo investigar y se supo. Y se sabrá. Llegará el día en que nosotros también tengamos, y yo creo que empezarán a organizarlo ya, una organización que se dedica a perseguir a los que tienen responsabilidad directa en la tortura, a los que tienen responsabilidad política de la tortura. Llegará el día, los sentaremos del mancillo, que se vayan escondiendo, en los hacían los nazis, que se vayan escondiendo de las fundaciones judías, que se vayan escondiendo que vayan buscando un buen bosque en Amazonas, porque lo sentaremos en el a todos. A los que torturaron, a los que premiaron la tortura, a los que lo ocultaron, a los que la lo negaron, a los que permitieron que se presentara delante de su sala detenidos con la cara de un romano, a eso los sentaremos. Si han sentado a Pinochet, si han sentado a Argindegui, si han sentado a Videla, si han sentado a Storner, han sentado al famoso Luis Echavarría, presidente de México también, yo quiero tener, ya pelo, termino, quiero tener jueces argentinos, quiero tener jueces chilenos y jueces mexicanos aquí, es cargas. Eguerrión, eh, eh, estas eh, que le casco eh, suena retagatí eh, voy a intentar ser breve porque todavía quedan dos ponentes eh, yo me voy a referir a un caso muy concreto que se, se ha dado en la audiencia nacional Eh, y bueno y que, que, que de alguna forma tiene rala, relación con todo esto que, que estamos hablando sobre la tortura eh, tu, yo tuve el, el honor de defender a un joven de verango orcar gaiatería que todavía diciendo eh, este joven fue detenido en verango en su casa el 24 de octubre del 2002 cuando tenía 20 años de, de edad Eh, ...en el marco de una operación policial de... ...de la Arzancha... ...donde se detuvieron a, a, a varios jóvenes más... ...en una operación contra... Eh, ...la calle Borroca... ...contra lo que ellos llamaban grupo... ...y llaman grupo y SIGREGA... Eh, ...este joven Orkaz... Eh, ...desde ese día que le detuvieron... ...permanece en prisión... ...la detención... ...fue... ...una vez más... ...como nos tienen acostumbrados... ...detención incomunicada... ...Orkaz estuvo cinco días en manos de... ...de la Arzancha... En Arcaute, sin que ni sus allegados ni sus abogados eh, pudiéramos conocer ni dónde estaba ni en qué estado se encontraba y los abogados por supuesto no pudimos asistir a ninguna diligencia policial ni de registro ni de toma de declaración, etc. Eh, orca en la comisaría de la Arcancha hizo hasta tres declaraciones la primera el 26 de, de octubre, dos días después de que le detuvieran en esta primera declaración asume varias acciones de cale borroca y pese a que en esta primera declaración en la última pregunta se le pregunta si quería decir algo más y él contesta que no que no deseaba añadir nada más es obligado a realizar otras dos declaraciones el al siguiente día el 27 de octubre la, en la segunda declaración asube, asume todavía la autoría de más acciones de caleb borroca y en la tercera declaración que le hacen hacer asume eh, eh, incluso que eh, había realizado vigilancia sobre el juez de la audiencia provincial de vizcaya el, el magistrado señor lidón al que al que eh, bueno, se había en una acción de, de eta había había muerto eh, esto lo asume y además señala que esta información las recabó de cuándo salía el garaje el señor Lidón, a qué hora qué movimiento se hacía Eh, a instancias de otra persona de Urchin Murueta, otro joven de la zona que se supone que era eh, de ETA y que le requirió que quisiera estas informaciones y que se las pasara bueno, al ser puesta a disposición judicial al de 5 días ya, día 28 de octubre del 2002 Orkaz Gaya en su declaración ante el juez lo primero que dice eh, y esto es literal, consta en la declaración en la declaración aparece así las declaraciones, dice Orkaz prestadas en comisaría se han efectuado bajo amenazas psicológicas, presiones y malos tratos físicos y no se ratifica en ninguna de las declaraciones que efectuó durante la detención niega también, tajantemente, una por una haber participado en las acciones de Cali Borroca que le insultaban y niega también eh, el asunto de las informaciones sobre el juez Lidon y declara también, al final de su declaración aparece que en comisaría ha estado tres días de pie mirando a la pared y en posturas forzadas y cuando se desmayaba y caía era golpeado, que ha estado todos estos días sin dormir, comer o beber, que todo esto se lo manifestó al médico forense que le fue a ver. Posteriormente Orcac interpuso la, la denuncia por las torturas los malos tratos sufridos y pese a los recursos de la defensa pues finalmente fue archivada por la vecia provincial de Vitoria en este caso, que El, el, el órgano judicial competente como había sido en arccaute pues era los juzgados de, de vitoria en el informe del médico en los informes de los médicos forenses de la provincia nacional aparece tal como orca relató aparece recogido que efectivamente orcas les dice el maltrato que le están que está recibiendo el médico forense se limita a recoger y nada más en el resto de jóvenes que habían sido detenidos junto a él También se da estas denuncias, también denuncian haber sido sometidos a estos tratos muy similares e eh, incluso esta circunstancia se da en, en alguno de los detenidos que no se había autoinculpado en su declaración policial, es decir, que había negado desde el principio todo, también algún joven de estos, también interpone denuncia malos tratos. Bueno, el, juez, el juicio se desarrolla en la Dice Nacional, la Dice Nacional claro eh, como se suele decir en las películas el, el, el parecido que tenga el nacional con la justicia es pura coincidencia esto en esto estamos acostumbrados el, el juicio se desarrolla en lugar en noviembre del 2005 se celebra el juicio contra el cargo de a por este asunto del juez Lidón la acusación era por asesinato terrorista por ser cooperar cooperador necesario eh, de esta de esta acción eh, desarrollada poeta y se solicitaba por el fiscal 30 años de prisión al comienzo de la vista oral comienzo de las sesiones de, de la vista oral eh, el fiscal presenta un informe y es admitido ese informe por, por el tribunal un informe de la unidad de información y análisis de la Archancha de fecha 21 de enero del 2005 el juicio se estaba celebrando en noviembre del 2005 este informe ni constaba en las actuaciones ni ninguna de las partes tenía conocimiento de su existencia aparece allí el primer día del juicio y era un informe donde la Archancha Eh, hace constar, bueno eh, literalmente dice que es un informe para eh, que valora la verosimilitud de lo manifestado por Orcat en su tercera declaración policial en base a la verificación de los elementos periféricos relacionados con su declaración bueno, finalmente eh, Orcat es condenado a 26 años de prisión en la sentencia que se dicta en diciembre del 2005 la sentencia de la Audiencia Nacional viene a dar, a otorgar valor de prueba a esta declaración policial de Orcat Eh, avalada de alguna forma por ese informe eh, de la extranja y eh, de la misma manera eh, resta cualquier valor eh, de prueba eh, a su declaración judicial ante el juez el primer día que, que, que es preguntado resta cualquier valor a su denuncia de malos tratos resta cualquier valor a los informes de los médicos forenses y también eh, no da valor a la testifical de Urchin Murgueta que efectivamente negó que tanto él como orca tuvieran alguna relación con, con, este, con este asunto. Se recurre, recurrimos ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dicta una sentencia en diciembre del 2006. De los cinco magistrados que componen la sala del Tribunal Supremo en ese caso, hay dos que, que hacen costar su voto particular porque no estaban de acuerdo con la opinión de la mayoría. Para ellos se debería de haber absuelto a, a orca de gaste El Tribunal Supremo hasta ese momento había llevado una línea... Eh, en la cual está una línea eh, más o menos admitida en la jurisprudencia eh, en la cual la declaración policial no era eh, en sí una prueba de, no podía ser en sí una prueba de cargo sí podía ser una fuente de prueba eh, a través de ella de, esa, de una declaración policial si se obtenían datos que lleven a otras pruebas esas pruebas sí serían unas pruebas con todo el rigor, ...y con todo el valor necesario para dictar una sentencia condenatoria... ...por ejemplo... Eh, ...un señor que es detenido... Eh, ...asume que ha realizado un homicidio... ...y en esa declaración policial... ...ofrece datos de dónde está el cadáver enterrado... ...de dónde está guardada el arma que ha utilizado... ...y la policía con esos datos va... ...y efectivamente encuentra el cadáver... ...encuentra el arma, efectivamente las condiciones... ...y en los lugares donde había arrestado el detenido... ...pues la declaración en sí misma no es prueba pero sí esas otras pruebas, el cuerpo, el arma que ha sido encontrada y que son traídas a juicio y que son encontradas gracias a esa declaración. Pero claro, este no es el caso, este no es el caso. Sin más, Ocala de Asteri asumía su declaración que había realizado informaciones que iba a la salida del garaje y veía salir al juez y que esas informaciones de cuándo salía, cuándo entraba, se las pasó a otra persona. Eh, ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Pues como no parece que lo tenía muy bien claro el eh, ...lo que hasta ahora había hecho... ...lo que le llevaba era... ...a absolver al Cácero de Asteri... ...pues hacen un pleno no jurisdiccional... ...es decir, se juntan todos los jueces... ...que deben ser 15, 18 o algo así... ...del Tribunal Supremo... ...de la Sala... Eh, ...segunda del Tribunal Supremo... ...que es la que se encarga de asuntos penales... ...y en noviembre del 2006... Eh, ...llegan... ...adoptan un acuerdo muy simple... ...que eh, dicen... ...literalmente, admitir... ...que la declaración prestada válidamente en la policía... ...puede ser incorporada al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la por la jurisprudencia. Lo que pretenden es que por la declaración de los policías que están presentes en esa declaración policial del detenido, por la declaración de esos policías en el juicio, pues se le dé valor a esa declaración policial en el juicio en el juicio oral, se le dé valor de prueba. Claro, eh, los magistrados que no estaban Eh, a favor de esa solución y que emiten sus votos particulares pues bueno, en estos votos particulares se ve eh, con claridad la incongruencia la falta de fundamentación que tiene este cambio de, de, de doctrina ¿no? apartándose de la línea anterior por un lado dicen estos magistrados y así que el atestado en la ley eh, de juzgamiento criminal española que es la ley que regula el procedimiento penal el atestado tiene un valor de denuncia esto viene claramente señalado en la ley que eh, tampoco eh, las declaraciones en sede policial no se podrían introducir en el juicio, en la vista oral, a través de, de, de un artículo concreto, la ley de un criminal, porque este artículo concreto, que se refiere a la, a la lectura de las declaraciones y a que puedan eh, surtir efectos como prueba, se refiere a las declaraciones realizadas en fase de instrucción, pero en el sumario, es decir, ya ante el juez, a las declaraciones ante el juez. No es posible, además, dicen estos magistrados introducir el contenido de las declaraciones policiales a través de la prueba testifical de los agentes que están presentes en una declaración, porque estas, estos agentes eh, son testigos de referencia no son testigos del hecho concreto en este caso de la muerte del, del señor Lidón por tanto su testimonio no tiene validez como como medio de prueba no pueden sustituir por su declaración la declaración del, del acusado, del imputado en aquel momento eh... Y esto eh, viene siendo así... ...y está avalado por numerosas sentencias... ...incluso el propio Tribunal Supremo... Eh, ...además dicen estos magistrados... ...el admitir como... ...como prueba... ...las declaraciones de los funcionarios de policía... ...que recibieron la declaración al detenido... ...contradice también el derecho del acusado... ...a guardar silencio... ...a no declarar contra sí mismo... ...es decir... Eh, ...en el mismo juicio... sí si, ...y ante el juez... ...y en la misma policía... ...si tienes derecho a guardar silencio... O sea, no puede ser que luego entonces valgan las declaraciones de unos señores que me han estado eh, custodiando, que, que, que me han estado oyendo y que no son testigos, efectivamente, de, de nada. Eh, claro, no son testigos de derecho concreto, por lo tanto, eh, eh, tampoco... Vale, pero es que además estos testigos, señalan los magistrados, no son imparciales. Sería difícil que un policía que ha firmado un atestado, que ha firmado que ha estado de o de secretario en una declaración policial, vaya al juicio y se contradiga, y diga que eso no es verdad, porque se, se estaría autoincriminando de un delito. Entonces, eh, claro, es que es mmm, prácticamente no improbable, imposible que un policía eh, de repente diga «No, efectivamente, ahora llévenme a mí a la cárcel porque aquello que, que firmé eh, no fue así». Eh, por todas estas razones, eh, entienden los magistrados que se debería de haber absuelto a, a, a, a, a Orcaz de la Estéreo. Eh, lo que está claro es que eh, el ordenamiento jurídico español optó, los legisladores españoles optaron por no dar validez probatoria al arrestado policial. Y eso es claro en la ley en la ley de enjuiciamiento criminal española. Por tanto, es un fraude eh, darle ese valor probatorio a la declaración policial valiéndose de las declaraciones de unos funcionarios policiales que estuvieron presentes en esa declaración. Pero bueno, esto es lo que finalmente eh, eh, bueno dictamina el Tribunal Supremo. Eh, con esta sentencia lo único que cabía era eh, acudir al Tribunal Constitucional, interponer un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, lo cual se hizo. En febrero del 2007 se interpone el correspondiente recurso de amparo por entre otros, eh, vulneración del derecho a presunción de inocencia, del derecho a un proceso judicial con todas las garantías, y en resolución de 31 de marzo del 2008, el Tribunal Constitucional, en un párrafo de seis líneas, se ventila el asunto y resuelve no admitir a trámite el recurso. Y dice textualmente, la razón es, toda vez que la pretensión que se quiere hacer valer en el recurso carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte de este tribunal constitucional es decir, que no tiene ningún interés constitucional el entrar a ver el fondo y por tanto inadmiten el recurso eh, cabe destacar que a el otro joven que aparecía implicado en la declaración de Orca Trayastey en esa declaración policial a Urchin Murubeta se le juzgó también Urchimurueta es juzgado y es asuelto por la misma Audiencia Nacional el 3 de junio del 2008. Posteriormente, ante un recurso del fiscal, el Tribunal Supremo ratifica esta absolución y eh, eh, asuelven finalmente a Urchimurueta eh, y, y se basan en la doctrina también jurisprudencial que está más o menos asentada y es, eh, yo entiendo que pacifica, que señala que para, claro, en el caso de Urchimor Veta, lo que era la prueba era la declaración de un co no ya su propia declaración bueno, en esto parece que es claro el Tribunal Supremo sigue manteniendo que la declaración de un co, un co para que sea prueba, debe estar corroborada por otros datos externos eh, corroborada, por ejemplo pues si hay, es un atraco y, y, y hay una declaración de otro señor que te implica en ese en ese en ese atraco, pues tendría que haber un dato externo que podría ser una huella tuya en el lugar de los hechos o alguna otra cosa que efectivamente lleve a ratificar y a corroborar que tú has participado en ese hecho en este caso, como evidentemente no había nada más, más que una declaración policial de, de, de Orkáez de Agastegi pues eh, eh, es absuelto Uchimurueta eh, con lo cual podemos ver un poco la incongruencia de, de, todo, este, de todo este tinglado, ¿no? En la actualidad eh, se está tramitando estamos en ello eh, una queja ante el comité contra la tortura de las naciones unidas y veremos un poco eh, lo que lo queda de sí lo que da de sí pero bueno creemos o creo que es un caso paradigmático de funcionamiento de la audiencia nacional funcionamiento de los tribunales y de que pues, como decía marcelo creo que van a tener que venir de, de Chile y de, y de Argentina porque desde luego de España es difícil encontrar jueces encontrar jueces así aunque desde luego algunos no no, no repararemos en esfuerzos ni en, ni en ni en ningún tipo de de gastos para para que así sea y de, y de verdad algún día yo también pienso que tendremos jueces tendremos jueces que que, que pongan al descubierto todo, todo, todo esto Qué recuerdo? Entzatzen dut usta enetatuta eta gauzaretena gaztese de hor daudenak horatzean, baina, baina, bueno, gehiatuko naiz, naiko, motza, idea, nire interlentzioa, pizkata saltzeko zen izan nez, konfianzas kon mediku bezala gure esperienzia naudizia nazionalean eta horregon garen lekuko bezala hainbeste detenzio zentrata. Pertenezko un grupo de medikos eh, comprometidos con la lucha contra la tortura, al que se nos llamó en el momento en que el juez Garzón, a la vuelta de su periclo por Estados Unidos, decidió eh, aplicar un protocolo de prevención, no el protocolo real que Naciones Unidas recomienda, sino un protocolo bastante descafeinado en las instrucciones que él realizaba en la Audiencia Nacional y que posteriormente fue aplicado también por otras dos salas de las seis de la audiencia, se aplica en ese momento en tres, en los, para los detenidos y detenidas incomunicados. Eh, somos un grupo de médicos que no teníamos mucha experiencia en el, la recogida de testimonios contra la tortura pero que desgraciadamente rápidamente nos hemos puesto al día y que a día de hoy hemos intentado hacer una, un balance de lo que hemos hecho durante todos estos meses de cuando hemos intervenido, que hemos podido hacer y que tenemos que decir que desde luego eh, el protocolo no sirve para garantizar en ningún momento que no haya malos tratos ni torturas en los centros de detención que en esta intervención en estos momentos está muy limitada por las condiciones que se nos impone y que, además, tenemos muchísimas dificultades a la hora de poder realizar una denuncia pública, o a, y ni siquiera una denuncia judicial, cuando vemos sí. indicios y, muchas veces, evidencias de que ha habido torturas contra los, y las detenidas. El, el protocolo se aplica, como he dicho, solamente en tres salas de la audiencia y no está normatizado de ninguna manera. Es decir, el juez Garzón, el juez Pedraz y el juez Andreu en un momento dado deciden que acceden a la solicitud de los eh, abogados de la defensa de que el médico de confianza esté presente en los informes forenses de la audiencia y así acudimos a Madrid siempre prácticamente 24 horas después del momento de la detención porque no se nos avisa con antelación ni se nos facilita de ninguna manera el que podamos acudir Y siempre tenemos que estar en los centros de detención presentes en el informe forense, siempre que el forense de la audiencia esté presente. Yo creo que en todo el relato que hemos ido haciendo, el papel de los forense ha quedado bastante claro. Los forenses pertenecen a la Audiencia Nacional, son profesionales de la medicina, por llamarlo de alguna manera, que han sido testigos eh, de excepción en los últimos en las últimas décadas, porque prácticamente no ha habido una renovación dentro del cuerpo de forenses de la audiencia, han sido eh, testigos de excepción de todos los malos tratos que han pasado por la audiencia, de todas las personas torturadas que han pasado por la audiencia, y que, en es, muy con muy dadas excepciones, han, han estado absolutamente pasivos ante todo el horror que han podido ver delante de ellos y en el centros de detención. Nosotros acudimos, cuando va el, el forense, cuando nos llama, acudimos eh, junto a él a la, al centro de detención, Ahí hemos podido un poco descender al, al horror de los infiernos, que, que muchas personas de esta sala conoceréis y de esta mesa algunos también conocemos. acudimos yo personalmente he estado en, en Canillas, en el centro de investigación de Madrid, y he estado también en Guzmán el Bueno, en el centro de investigación de la Guardia Civil. Y allí accedemos al, al momento en que los forenses de la pasan eh, la revisión de las personas detenidas y eh, bajamos a los calabozos para poderlo realizar. Los calabozos, en primer lugar, no, no reúne ningún tipo de condición para poder explorar una persona. Son una, un habitáculo con una mesa y dos sillas donde la persona detenida pasa, que no sabe ni dónde está, ni con quién está, ni a qué se enfrenta. Intentamos hacerle ver que somos médicos de confianza, las personas que estamos allí, pero hay dificultades también porque el bloqueo emocional y sensorial al que están sometidos muchas veces impide reconocernos siquiera, aunque nos conozcan personalmente en algunas ocasiones y eh, hacemos una especie de exploración muy en contra de la actitud del forense de la audiencia porque intentamos primero eh, hacer una exploración exhaustiva, ver a la persona detenida si tiene señales físicas se nos ha denegado eh, sistemáticamente el acceso con cámara de fotos y hemos visto la importancia que puede tener una imagen en la denuncia de un maltrato se nos deniega siempre el incorporar en nuestro material de exploración una máquina, cámara de fotos que nos serviría para ver ...en qué situación está el detenido y cómo varía a lo largo de los días... ...y también se nos impide hacer una exploración física normal... ...la que haríamos en nuestras consultas de, la, de nuestra actividad cotidiana... ...para cualquier informe de lesiones. El forense siempre tiene una actitud muy negativa hacia nosotros... ...incluso eh, eh, hicieron un comunicado dentro de la audiencia... ...denunciando que se ponía en duda su profesionalidad... ...al, hacerles, al obligárseles a tener que estar acompañados por nuestra presencia y ha sido una lucha continua en cada intervención que hemos tenido al intentar hacer las cosas como se debían de hacer y al, al, con la actitud del propio forense de la audiencia. Eh, las visitas que realizamos, el, el magistrado que, que lleva la excepción de la detención es el que marca cuántas visitas tenemos que hacer. En principio, la ley por en régimen de comunicación marca que se haga tres veces al día, cada ocho horas aproximadamente, pero nunca se cumple esto. Y cuando se cumple, se cumple de una manera completamente eh, perjudicial para la persona detenida, porque muchas veces tenemos que acudir a las 3, a las 4 o a las 5 de la mañana al centro de detención con el forense para despertar a la persona si es que la han dejado descansar y entonces hacer en ese momento la inspección. Eh, en, en los casos que hemos estado, en algunos casos eh, para nosotros había evidencias claras de malos tratos, en otros había indicios claros de malos tratos, Y siempre hemos tenido la dificultad de poder hacer un informe conjunto con el Forense de Audiencia Nacional para presentar a otro juez. Hay que decir que el protocolo aplicado no nos favorece eh, nuestra intervención ante el juez de forma directa. El juez en principio solo da audiencia al Forense, a nosotros no nos da ningún tipo de audiencia y además se nos obliga al secreto de sumario. es decir, que no podemos salir de allí directamente y por lo menos a los medios de comunicación o públicamente decir que estamos viendo la evidencia de malos tratos. Se nos impide también esa actividad. Sí que podemos luego incorporarnos a una denuncia judicial diciendo que lo hemos visto, pero no en el momento de exigir eh, ni siquiera el habeas corpus que es sistemáticamente eh, denegado. También tenemos que decir que la actitud, tanto de los, ya he dicho que el forense, siempre es una actitud negativa hacia nosotros, pero todavía es más la actitud de la custodia policial, de la que en algunos casos hemos llegado a recibir amenazas, y la que, como todo vasca o vasco que ha pasado por la Audiencia Nacional, la primera sensación que se tiene es de un miedo eh, bastante bastante imposible de controlar, pues porque te hacen eh, evidente en todo momento que está en sus manos lo mismo que la persona detenida y lo mismo que, que todos los que desgraciadamente tenemos que intervenir en todos estos procedimientos de la ODI. Otro elemento que a nosotros nos parece muy importante y con el que hemos luchado durante todas las intervenciones que hemos realizado ha sido la confidencialidad. Se nos niega la posibilidad de estar con el detenido a solas, siempre tiene que estar el forense presente, pero es que además en las últimas intervenciones se niega que se cierre la puerta del centro del lugar donde hacemos la exploración forense. Con lo cual, los policías que están en el exterior están escuchando continuamente cuál es el relato o lo que plantea la persona detenida. La persona detenida continuamente está expectante para ver si esa puerta se cierra o se abre, porque sabe que en el exterior están las personas de la custodia policial que posteriormente le van a volver a interrogar. Con lo cual, se imposibilita que se ha habido un... Que se imposibilita el relato eh, de la posible maltrato que se haya realizado, porque la persona sabe que va a volver a manos de la detención en cuanto se termine la información del forense. Por último, en una de las intervenciones que hubo, que fue de las más graves, insistimos en la necesidad de, de una hospitalización de la persona de una persona detenida, se nos denegó, acudimos a la audiencia, también se nos denegó y ya en último extremo el propio forense decidió en la, el ingreso hospitalario porque ya se daba cuenta que la situación se le iba de las manos. Pero mientras nosotros no habíamos podido más que estar presentes en todo ese proceso e intentar condicionar la actitud del forense. Yo creo que hemos visto que claramente si no hay una actitud política y una voluntad política real de evitar, de prevenir y de erradicar la tortura, todo lo demás es bastante anecdotario, para decirlo de alguna manera. Pero a pesar de todo, yo creo que es la valoración que hacemos los médicos que hemos intervenido, nos queda la mínima posibilidad de romper el régimen de comunicación aunque sea cada 12 horas y durante 20 minutos con la persona detenida y la valoración de las personas detenidas con las que hemos podido estar al menos después, posteriormente han dicho que era una especie de, de momento de tiempo muerto en el momento de los 5 días de, de, de incomunicación que les ha servido por lo menos por un poquito de ayuda y un poquito de trato humano y desde luego eso es con lo que nos quedamos ya que no hemos podido evitar ni los malos tratos ni las torturas, ni siquiera podemos intervenir judicialmente para su denuncia, al menos podemos romper durante ese breve espacio de tiempo la incomunicación y otorgar a la persona que está ante nosotros el régimen y la, y la actitud de que es una persona humana que está sufriendo y que desde luego no recibe ningún trato humano durante el tiempo de detención. Y como me sumo al, a la voluntad y la esperanza de Márcelo de que, de que esto tendrá que acabar, ojalá veamos también todos en el banquillo de los acusados a los forenses que durante años han permitido el, el delito de la tortura sin con una total facilidad pasar ante ellas egon jada diren ordua guetan, eskerrikasuan egin e, gudu honetara e, tortza gaitik eta eta men gurekin biltza gaitik nire egokitu zait pixkat egitea dinigia eta bederatzea garrein urteko e, balantzea torturaren, gaiaren, e, torturaren gaiari dago kionean duk ditu balantzea oso ardi gelditu dela oso, datu egetaz neizari, baina pixkat nahiko ardi geratu, geratu dela guk balantzionetan e, e, esaten duguna izkaz gaur e, entzun dituguna, adierakten guztiak entzunetagero, ez? Ne guztut, e, maio inguronek zerbaitetarako balio izan bali badu izan da e, demostratzeko tortura ez dela o, sa, komisariatan ematen dentsalo bat bakarrik, baitik eta sistem oso batek martsan jartzen duen praktikoak bat, baitik, ez? Eta hori demostratu da gaurko maio inguronetan, dugunean mediku forentzek jokatzen duten paperaren inguruan, audintia nazionaleko epaiek jokatzen duten paperaren inguruan, komunikabidek, jorratzen ez duten paperaren inguruan e, bere garaian e, tortura aurrikusteko edo ekirizeko jarri beharko liratzezken paper e, norrien inguruan itzegin dugunean eta barretagarretazkenean ez e, torturaren makinaria osoa jarri dugu maiganean, zuen aurrean eta hori apizkatere 2008ko balantzean ere aurrikusi duguna edo ikusi, ikusi duguna datu zehatzetan zartuz e, komentatuna dugu 2008 garen urtean ego uzkal herrian laro geita pertsona izan zidela inkomunikatuak baiertzen za Polizia Nazionala zein guardia zidiaren eskutan eta horietatik berrogeita goztek torturak pairatu dituztela. Esaten dugu laro geita sortzi eta uneko berrogeita marrek baino gehiago jaso dituztela torturak. Berriz ere, agerian geratuz, inkomunikazio eraentza aplikatzen zegun bakoitzean uneko berrogeita marrek baino gehiago idela E, torturak jasatzen dituztenak hori ere era sistematikoan aplikatuz. E, egon dira 2002 urtean, zenbait, esakit dien nobea deak edo ezain berriak diren, baina berri ere perretikau erabiltzen hasi diren e, elementuak, eta azpimarratuko dut, bai ertzen zail 2002-artigarren urtean izan duen jarrera aldaketa eta eaeko barren zailetik eman den jarrera aldaketa, Eta protokoloetaz ez, na, so, protokoloetan ez dut gehien izakon pusmatik ere pizkat ere kontatu delako konfiantzasko medikuek eta jorrazen duten papera eta zer gertatu den baina bai oh, izakon dut pizkat kamaren kontuan nahiz eta martxelo dira gehien ere etzaion gustatzen Ruan, Erten zaren eh, joka eratik edo hasiko naiz gogoratu behar dugu eh, 2008ko abenduan E, Euskal Autonomia Erkidegoko eh parlamentuak eta bueno, barne zehazki onartu egiten duela protokolo bat, esaten meme eh ertzentak inkomunikatu bat burutzen duen bakoitzak mm. hartu beharko dituela mm. e, edo aurrikusi beharko dituela bi neurri. Lehenik eta behin, e, eh lehenengokoa izango da xenidei Eman behar zaila, e, gozen mirak informatuak egon alitzateko telefono bat nora deitualizango duten, ez analko zaien dagoen atxilotua, zer aurkitzen den, eta barretar, eta persona horreguruz, da duten informazio guztia, eta bilarrenik arautzen du, e, go, onartzen du, atxilok inkomunikatu bat, ematen den bako itzan, atxilok eta aldi osoa kamara, oza irudi, eta son jubidez, grabatua, behar izan, e, grabatua izan beharko dela. Telefonoaren inguruan, eh, jakin bat eta horrela esan dugutelako eh, atzilotuen zenidek ez du ezertanako, bali, onmomentu horretan Ege, unek, oza, den, e, uneko handi batean, inortez ez elako erantzuten telefono horretara eta erantzuten dutenean, jazotzen, zenidek eta jasotzen duten erantzuna atzilotuaren gaitik aletu egiten denean, izaten da, ezin zaila esan persoan hori inkomunikatua dagoelako, beraz, sistematikoki apurtu egiten da berez barne zaiak arautoa daukaan e, elementuetariko bat, eta kamarain inguruan ukazkotan esan dugu kamaraz e, balirela e, tortura aurrikusteko edo ikiriteko e, neurri eta e, balio handia daukaten e, e, elementu bat direla, osoa kamarabatez momentu oro grabatzen balin badu zer gertatzen arien komisarlenean ikus aitekelako ia txilotua ziegatik ateratzen duten, ziegatik ateratzen baldin ba dute nora eramaten duzuen edo forentziaren beste gela batetara zein horretan egiten den deklarazio poliziala egiten baldin bada eta, bar, eta beraz, oza, persona bat ateratzen baldin bada duzu ziegati, eta ez baldin balijoa inolako diligenziak egitera eta beste sala batean sartzen baldin baute, eta sala hori kamara gide zorrenintua baldin badago e, geratu daiteke frogatua torturaren esistenzia egabentsak eta Atzilok eta horretan parte hartzen, parte hartzen ari giren e, ba, politziak piskat arriak balin baina eta eta entzitzen den unpoko da bombila nahi balin bada konturatuko dira hori kamera bidez grabatua ba, geratuko dela, hori fro bat izan daitekela eta beraz horrek ekiditu desake tortura da hori kokin moestu egin beharko zinietela beharko zelako politzia bera Momentu honetan gertatzen da, bai ertzen zein politia nazionala eta guardia zibilien e, komisaldegietan, No, Ertentzaren komisialegitan jakin badakigu kamarak ezistitu ezistitzen direla, bere garaian eta e, protokolo honen ezartenaren ondorioz jarriak entzirela Hortik eta gero etorri diren hainbat zozten hiesker operatiboak daudela ja da kamara oie, baina momentu honetan daukagun arazada inorkes ditugula ikusi grabazio oie Jaikin badagiru, kamerak existitu bezititzen direla, baina atzilok eta inkomunikatuak ematen diren bakoitzean oraindik ez dugu lortu grabazio horiek ikustea. Are gehiago ja, eta 2009an sakonduz, Media Talde Grafiko batean, ertentzak man eskastro e, bilagonako Bilagunakoko gaztea atzilotu egiten du, inkomunikatu egiten du eta bost egunin inkomunikaturik eman ondoren, aurdientzia nazionalaren aurrean aurkezten dute eta torturak salatzen ditu epaiaren aurrean. Defentsako abokatuak ikusita tortura salaketa, eta <coughs> korekare, agindua, duela, bere eta ez petxeratzeko egindu ematen duela bakarrik bere deklarazioetan eta oinarrituz eskatu egiten ditu e, grabazioiek ikusitzen tortura salak eta publikoa egiten da eta barren ezaia korrik ateratzen da gezur zanez e, hori maneskastro ez dela torturatu izan eta gainera gezurretan ariela pizkat aurreko astean e, ondarroko atxilotuekin gertatu den bezala sistema berdin aplikatu dute eskatzen dira kamarak eta audintia nacionalak oso auto curioso batean eta oso saldi curioso batean esaten du que es, no al lugar la petición echa por las defensas abre una como dice eh, de las grabaciones, perdón zabalzen du comak de, que no constan en autos porque las manifestaciones vertidas por señor Zabaleta son manifestamente falsas, falaces bueno, tarlago hain bat causa, esaten ditu aleguia, saldi batean esaten ditu hiru irugauzez berdin lehenik eta bein es diola defensari emango E, ez dizki hola, dezen txarimango, grabazio iek, nongeratu aiteken demostratua ia torturak existitu ez ez Digarre ni, ezaten du, automatikoki eta inolako ikerketarik egin gabe, manezek egin nikoz bezurra dela eta faltxua dela eta erantzuten biola gainera, zori ez, Pizkaldene esan dagoa, etako militanteke erabilibarko lukete, egu erabilizten omanzuten manual bati, eta hidugarrein ezaten du gaina, que no postan en autos, alegia, grabazio iek, ez diela audintzia nazionalera eldu Beraz, ez dakigu kamarak egon badaude, ez dakigu rabatzen diren eta grabatzen denean zer arien gertatzen e, e, froga hoiekin, Torturaren froga hoiekin. depensat ez dozka beneskura eta antza Audintia Nazionalak ere Horrek, suposatzen duen arekin, Audintia Nazionalaren eskubalin badaude Audintia Nazionala ari da hengurritzen momentu honetan tortura delitu bat Eta ez baldin badaude, erdentza zuzenean ari da e, ez betetzen Bai Barnesaietik, sin epaile batek agindutako eh e, bete behar bat. Beraz, aber hemen zein dagoen lezurretan. Gauta bera gertatzen da Kamaren historiarekin, bai polizia nazionala, zein guardia zibilaren e, komisaldegietan edo kasernatan. Honetan kasua da oraindik eta grabeago, ez? Gartzalek e, 2006 hobenduan martxan jartzen duenean, e, bueno, irun neurri hauek martxan jartzea erabakitzen duenean, ematen du Pues komisarietan atziloketan komunikatu bat dagoenean eh, grabatu, o sea, grabatu aitzan adi, atzilotua eta atziloketa aldi osoa 2006-tiko urtarri gehan ikeragirre bilgotarra atzilotzen dute porboko mugan eta eramaten dute barzenonako polizia nazionalaren eh, komisarlegira Gartonek ateratzen du autoa, ezan e, atziloketa atzilok eta aldi osoa, grabatu behar dela, eta Polizia Nazionalak erantzuten dio osongiru ditzen zaiola, baina hori egin nahi balin balu eman gizazkiola kamara komisariari. Gartonek badaki momentu horretan ezin duela, ezin dela grabaziorik egin komisariatan ez dagoelako kamararik jarria. Gauza bera, errepikatzen da, 2008-an algortan gazteekin 2008-an eh, Guardia Zibilaren eskutik bazatzen diren, hainbat eta hainbat gazteekin eta horrela, errepikatzen da, sistematikoki 2008-a eratzean eh, gobernu espainola onartzen duen arte, komisariatan ez dagoela kamarari, eta orkesten duen duenean el plan Nacional de derechos humanos elakoa, de izaten duenean eh, vamos a poner los medios técnicos y necesarios para poder eh... E, poner videokamaras En las komisarias Y kasernas de la Guardia Civil disponibles Para que puedan ser dados los interrogatorios Gure da Eta balantza hori planteatzen dugu Iazertan nola dan posible Audientia Nacionaleko hiru Paie, egotea esaten publikoki eta berdin Eaiko barnezaia Ekiz eh, neurri hartzen dituela Tortura ekiliteko bidean Jakinda kitenean Etzinanean betea, osea, planteatzen arien norria. Beri konfiantza asko mirikuenak matikar ematen adien, zertzi, baina eske kamaren kontuekin, aina larrian no, uz jasouten erantzuna. Esan ez, ez esinezkoa dela grabatzea eta hala ere jarraitzen dute eskatzen grabatzea. Eta oraindik, inor ez da egin erantule eman ez diren, osea, eman diren tortura kasuetan gertatu ez diren grabazioengatik, inork ez dituzu igortu. Ez epaiak espolizia e, nazionalak, zenguarria sii alsinierzentzak burutu ez dituzten e, grabazio hoiengatik eta behin eta berriz, burutu ez dituzte, egin gabe utzi bete behar, oien gatik. Hori, datuei eta pizkat 2008a beharatziko balantzea diagokienez. Alipatu nahiko nuke baita ere, 2008a e, beharatzian, ba nahiko handitu direlako e, emakumen aurkako torturako, emakumeneiago izan lotuak eta horreko handorio zekarri zandau, emakumeneiago torturatuak izan diela, eta genetik ipame merezi bat, askotan, behinetik pasatzen dugolako, eta da, e, lehen martxelo gero ezaten zuen, komunikabiak oso kontzienziatuak gaudela e, genero indarkeria da lata eta denak art, e, daukatela horreiko e, inreagiteko jarrera aktibo bat baina torturaren kasuan e, ez da gauza bera gertatzen eta ere gutxiago emakumeak torturatuak izaten direnean eta emakume hitzatea gaitik, tortura bikoitz hori jasotzen dutenean batetik euskal herritarrak bide lako eta horregaitik bakarrik praktika batzuk aplikatu egiten zaiztio baina gainera praktika horiek naiz eta ez bideen ezberdinak e, mutio jasotzen dutuztenetati bai aplikatzeko moduan, alegria mehatzua jasotzen dituztenean mehatzua ez da e, bakarrik o, si no me dices esto, baza, te voy a poner los elektrodos mehatzua dizatzena, ez que como no me digas esto te voy a violar si no me dices esto Eh, te voy a tocar las tetas y egiten diren irain, meatu eta aplikazio eta perturba aplikazio guztiak zuzenean dira lotuak emakume izateagatik euskagun eh berezitasun eta zeugarriengatik. Alegia, eh demo, o sea, jasodorikuen dute to e, komisariatan existitzen dela tortura generiko bat emakume izateagatik bigarren, o bi aldiz zapaldu egiten gaituena, eta bizkat, utzen nahi duguna agerian eta balantzean edo bizkat, azten nahiko genukena, hori ez, hain bati haua egiten zaio lako, generen darkeriaren kontra, eta gero azten zaio lako torturarekin gertatzen diren elementu guzti hauek. Baina hau baldin bada balantzea, eta nahiko negatiboa baldin bada, usitu zigunako berriz ere, usertzen zurrun zurrun honetan sartu dela, Espainiar estatuak ez da kalainoalako borondate politikorik inkomunikazioarekin bukatzeko, naiz eta horrela esan dioten ba, nazio hartetik eta europa erbatasuneko erakunde ez berdinek e, tortura enkontragoen erakunde eta eta jende ez berdinek uste dugu e, tortura gaindigarria dela, gainditu daitekeela eta gainditza lortzuko dugula eta horretarako e, genai genuen gaur publiko bizkat e, tortura nortako taldetik planteatzen ditugun e, oso neurri simpleak Batetik e, ulertzen dugu eh bigautaz berrendu barri dela alegia. Fiskalaz Bizki internazionaleko kideak egonda, pues esan ditu, ez, es, gazen neurri hartu beharko liratezken, fiska torturak iteari begiratzi loketali batean, baina uste dugu hoiek e, naiz eta atxiloketa aldiari bakar e, olotzen zaizki neurriak izan daitezkeen torturaren makinaria osoa deuzesteko eta tortura aplikatzen duten elementi guztiekin E, apurtzeko behar dideela bestelako neurri batzuk, ez? Dideela pizkatorain e, botako ditu, e, ditu dana. Zu so zinpliak dira, gu planteatzen dugu irun neurri izoilik aplikatuz apurtu eta genditu daitekeela, aldekeela tortura aplikatu babestu eta isi agarazten duen e, sistema eta, eta mekanismo guztia, ez? Lehenik eta behin, uste dugu, agintari politikoek aitortu egin behar dutela, tortura existitu egiten dela, batetik hemen argi geratu elako, testi hor da hore torturatu baino iau horrela esan dutelako eta gainera, aitortzak ekarriko lukelako e, agintaritzaren partetik aldaketa politiko bat, ez? Tortura aplikatzen da eragaki politiko baten ondorioz eta eragaki politiko aldatzeko lehenik eta bain egin barren lehenengoko gauza aitortu, aitortzea da, ez? Torturaren esistenziaren aitortza Planteatzen dugun bigarren neurria da, e, bermatu egin behar dela e, ez dela berriz ere gertatuko, e, ez dela berriz ere torturatuko eta horretan, sartzen ditugu guk ere piskat, e, piskat ere amizti internazionaleko pidako otatzen zituen hainbat neurri gehi besta batzu, lehenik eta behin, za, torturatu bat gehiago ere egoteko Euskal Herrian lehenik eta behin inkomunikazioarekin apurtu bat dugu inkomunikazioa eta daukan, impunitat esparrua apurtzen ez balin badugu za, beti egongo egon dira eta jarretuko dute egoten tortura mm, kasua Digarrenik, eskatzen dugu, nirekin no, bat egongo da, atxilotua zuzenean epaiaren aurrera eramatea. Durugarrenik, e, konfiantzasko abokatuaren berealako asistentziak bermatu behar zaie atxilotuari. Momentu inkomunikazio legea dela eta, e, atxilotuak e, derri gorreza honartu behar dute ofiziozko abokatuak. Dugarrenik, atxilotuak osoa, soinu eta irudi gara batua izatea. Eta atxilotuak aldi osoa dira da Etzeti, oza, guretzera polizia gartzen den mugnetik epaiaren aurrera eramaten gaituzen arte eta inkluso edo edokaleratuak izaten garen arte eta gainera ez bakarrik kamara eta grabatuak izatea baitzik eta kamara edo grabazio egin kontrol zorrotz bat eramatea e, bermatzea e, gra, e, grabazio oso hauek osoak direla eta durela manipulagarria tini ortezin dituela manipulatu Hune oro, epaiaren aurrera bidaltzen diela grabazio hiek. E, gainera, e, eskatzen dugu grabazio hiek atxilotua epaiaren aurra pasa eta heienezko gaitala borduko epean, dezentzaren esku egonal izatea grabazio hiek orain arte gertatzen ez den bezala. Espli e, eskatzen dugun bosarren neurria da, e, konfiantza asko medikoaren bizita izateko eskubidea bidea, baina ez planteatu duen moduan orain arte gertatzen arien bezala, baiteketa egunero hiru aldiz minimo ikusi alizateko eskubia izatea visita, konfientzasko medikuarena bakarrik eta era pribatuan egin alizatea audientia nazionaleko forenzerik gabe, visita horrek ediruki barruen privatu eta zuna mantendu alizateko gainera visita e, hori Istanbuleko protokoloan, oinarritzen diren, irizpien arabera izatea, salten dut, istambuleko protokoloa da, arautzen duena nola egin gengarden azterketa forense bat ez? eta bintzat e, irizpia irizpioik mantentzea Bizitak, komisalderian, zein hau zitegian egin alizatea, ze a, m, askotan gertatu izan da, ukatu edintza gela, hau e, zitegian e, azter, e, aztertua alizatea atzilotuak, bizitak gela egokiak izatea, eta bueno, zer, zen ditugun, hainbat eta hainbat e, ezagugarri, gehiago pizkat, batik botan duenaren Eta hori, neurri guztiagoek aplikatu dira tortura berri gertatuko ez dela bermatzea, baina horrekin, eta bi esan dituan bi neurria undioiekin, Ez lortzen torturaren makinaria osoa sentitzea, portesan dugu tortura, e, komunikazioa, impunitate bat dela, eta zernonako papera jokatzen duten gero ere audintzia nazionaleko epaiek, gure zalaketak e, ikertzen dituzten epaiek. Orduan, ezinbestekoa iruditzen zaigu irugarren e, neurri potologa, eta ela birgaitzaio rehabilitazioanena. Rehabilitazioa zari garenean ez gara bakarrikari e, torturatu batek izan ditzazken ondorio psikologikoa, eta fiziko ezbakarrik torturatu behar, rehabilitatu nahi bali badugu dugu bere eskubiretan eta, eta bere pertsona dagoan e, lortu behar dugu impunitatearekin amaitza eta beraz eskatzen dugu bai bere garaian ezarretako salaketa guztiak eta inolako ikerketarik egin gabe itxi egin ziren salak eta zabaldu dozabaldu barriela lortu behar dugula e, e, bai polizia nazionalak ertsainak eta guardia irriak E, ezertze e, epaitegi baten aurrean lortu behar dugu tortura momentu honetan e, e, gertatzen bezala e, delitu preskriba preskriba ezin apartatu bihurtzea zerren eta gertatzen daiguo askotan zalaketak e, berandu sartze sartzeagaitik zuzenean atzibatu egiten dizki gutela suno da bueno usted después de tantos años que me viene usted a contar si el delito tan grave haberlo anunciado en momento eta beraz, preskriba ezin e, bihurtu behar dugu e, delitu hori eta nola es baina lortu behar dugu, za beharrezko behar beharrezko behar duten asistentia mediku, psikologiko eta juridikoa horrelako prozedura bat, horrean eraman analizatea, bermatzea eta horretan laguntzea. Eto, nekin nek bukatzen dut, irun eurri hauekin, hori eskaterea, batzea, nire dakita Argentinako, xileko epaileak etorri barrihen, zeria balin badere berreun daudela karteran ondino beste irun mila dauzkaten putatuak kalean daudena, Baina bai horez, Pu pues, animatzen jende guztan borroka honetan lottzeera erripresioaren ondoez lortu, lortu baldin badugu, pues, neuur egin pikin eta bakan batzuk martzan jartzean dut,osa e, pues, torturaren kontra e, indar metatak eta handi bat eginnez, lotukohelgu hemendiktatetik eta planteatzen diren neurri guzti hauek e, martzan jartzen daitezen eta torturaen makinaria osoa zaba.